En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para la resfriada, para las frikis, para las guapas, para las atletas, para todas las personas que nos escuchan, Las, las Somos, Somos Todas. todas. Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz año 2013. A ver si dejamos atrás las penas y empiezan las alegrías. Que. Deseamos a todos nuestros oyentes ¿no? que lo mejor para este año y que Virgencita, por lo menos como q u estábamos, e porque me parece que vamos a ir a peor. Sí, mucho m e j o r Esperemos que el 13, que muchas personas no les gusta. A mí me gusta el 13 a veces y, nos y buena suerte. Bueno, pues a q Salud aquí, y trabajo, ¿no? no ya la han、viene. escuchado, aquí t e n e ¡Qué amor! ¡Yamón! Bueno, salud, dinero, y a m o r Aquí tenemos a Valle. Buenas tardes, Valle. Aquí estamos. Otro año. Toñi Cuenca. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal esas navidades? Muy tranquila, muy relajada, porque además ha estado enferma. Muy hogareña. Eso está bien, una parada de vez en cuando está bien. Hombre, que esté, que esté enferma no queremos, bueno, pero que se、si、haya un parón de tu vida para reflexionar. Reflexionar. Y, reflexionar bueno, no, no hace falta tanta reflexión, ¿verdad? <risa> que no todo. <Toni>.、No. <risa> Ella es pero... ¿El Loli y Cecilia, ¿cómo estás, Loli? Bien, bien, muy bien. ¿Las navidades bien? Sí, sí, familiares,、eh, eso. Ha sido un momento de encontrarnos con esas niñas que tenemos por ahí, una en Granada, la otra en Holanda. Y bueno, pues sí, ha sido bonito. Y buenas tardes, Emma. Y ahí tenemos un fan hoy que no es Celedonio, que es David Eli, que nos está escuchando a través del cristal. Buenas tardes, David. Pues ya vamos a empezar. Con las actividades de Navidad, que han sido muchas, yo no he estado en e c i j a pero sé que ha habido muchas actividades: ha habido conciertos, ha habido la carroza típica de Reyes, el cartero real, en fin, todo eso, el tienta panza, los barrios animados. Los barrios animados, como el, el barrio del Almorrón, que ya lo dijimos aquí.、Exacto. Después el centro también se animó, y también entre las amigas, las galateas, y los bares y las tiendas, también tuvieron un, un, di, un día también así de convivencia, y estuvo muy bien con actividades también por allí. Se ocuparon los locales comerciales que están cerrados para es. darle vida al centro, gracias a una iniciativa. De los amigos de Ecija, Sí, ¿no? nuestra asociación de mujeres Hierbabuena、pues、estuvo en una tienda local y、pues、agradecemos a los amigos de Ecija esta iniciativa.、Eh, ha, dado, ha dado motivo o ha sido、mm, para que las asociaciones e x p u s i é r a m o s nuestras a c t i v i d a d e nuestros. Lo que、artículos. realiza, lo、bueno, no、s sé, exacto, los artículos que se realizan en, en todas las asociaciones de mujeres, de, también de m, sociales.、Eh, y bueno, bien, m, motivo más para irnos dar a conocer que, que existimos. Y incentivar el consumo lo poco que se puede, ¿no? Y por lo menos, aunque no se compre, que haya movimiento, alegría, ¿no? Por ahí. Bueno, pues después de las Navidades、eh, empezó la semana eminentemente deportiva, ¿no? Con bastantes éxitos para el atletismo ecijano.、Pues sí. Ahí estaba la carrera Carlos III, que es la que hace el número 21, la ruta de Carlos III, ¿no? Que, como todo el mundo sabe, es un medio maratón de 25 kilómetros. Que este año ha batido, no, creo que no ha batido el récord, pero sí de la segunda parte, porque hubo una época que no se celebró y ha vuelto a celebrarse, y ahora sí ha batido el récord de esta segunda parte. Han participado 1.372 atletas y hemos tenido el orgullo ¿no? de que ha subido un ecijano al p o d i o Que se llama、eh, Miguel. Miguel Alarcón. Alarcón. Miguel, ¿Lo conoces, t o ñ i No. Bueno, pues Miguel Alarcón subió al p o d i o en tercer lugar, creo que era, y es el segundo cijano que en esta prueba sube al p o d i o porque ya en 1994 Fernando Rodríguez, no, en 1995. Fernando Rodríguez Blanco, conocido popularmente por el Meggi, que además fue alumno mío, pues también subió en el tercer lugar. Y bueno, después también hubo unas ecijanas destacadas, que las mujeres me han dicho que cada vez corren más en esta prueba. ¿no? Fátima Carmona, del Club Atletismo Astigi.、Eh, Eva García también y Luz Fátima Ariza Flores, que es la tercera cijana con un tiempo de dos horas 35 minutos. Son 25 kilómetros.、Eh. Hubo algunas cosas curiosas, no sé si lo visteis. Hubo un atleta que corría descalzo, que por lo visto ahora hay un movimiento que dice que se debe de correr descalzo. Me imagino por la calle Córdoba con esos. Con esos. ¿Cómo se llama? Ladrillos. No, no ladrillos. Bueno, no, aduquines. Aduquines que aduquines. hay, el pobre. Y después otro con, con unas sandalias minimalistas, también corrió. Esa fue la novedad. Y también esta semana en el ...en el cross de Itálica, que también es el número 31, tuvimos una campeona cijana que se llama María Jiménez Ariza. Del, del Club Ecijano de Atletismo, que ganó la carrera en la categoría de Alevín Femenino. Muchas felicidades para todas y para todos. Y quien, quien quiera saber los resultados y ver las cosas, las puede ver en la página Ecija Deportiva, en la página web Ecija Deportiva. Pasamos a otra actividad completamente diferente que tuvo lugar el pasado jueves, día 17, en el Colegio San Agustín. Vino a nuestra ciudad Carmen Chacón, que es secretaria、eh, de, provincial de comisiones obreras de pensionistas y jubiladas, de personas pensionistas y jubiladas. Y estuvo hablando de un tema de actualidad como es el, el, de, la, el de las pensiones.、Pues、las jubilaciones. s s ¿no? Bueno, e t Muy interesante porque aclaró muchas cosas que la gente, aunque está todo bastante. Aunque para Eso, aclararse con este tema yo, es un poco. Yo soy la voz de la discordia. Entonces tengo que. Aclaró y no aclaró, porque como la cosa está todavía en el aire, es sí, que yo、claro, r es que en marzo va a haber, por lo visto, es cuando ya se va a quedar realmente la cosa clara, entonces tampoco. Claro, pero eso ya es cuestión de que、aclarar. el gobierno se decida a terminar ya con todos los recortes y con todas las, con toda la las modificaciones de pensiones,、sí. etcétera, etcétera. Entonces, ya. Leyó como en el 1, 2, 3, o sea, leyó hasta donde podía leer porque no sabe, o sea, pues es lo que hay hasta ahora, ¿no? Y dejó bastante claras las cosas. y... Bueno, me haciendo me un paréntesis,、pesado. se ha incorporado Sena. ¡Ay, hola! Sí. Que ha llegado, ha、eh, estado ocupada y ha llegado ahora en este momento.、Sí. Buenas tardes, Buenas. Sena. Buenas. Ya, seguro que tus oyentes te conocerán、ah, enseguida. Así e compadre, por favor. <risa> Bueno, pues lo que sí está clarito, muy clarito, Tony, es que a los pensionistas les han subido un 1% y un 2%, y el coste te... de la vida, el IRPF, no, el, el, IRPF? IPC, ¿El IPC, perdón, el IPC, el IPC, ha subido el 3,5%. La luz ha subido, el agua ha subido. Pero、eh, que, ¿tú? otra vez te voy a cortar. Pero que eso del de 2% y el 1% q u es e un engaña bobo, porque el que le han subido un 1% le han subido más, más dinero que al que ha cobrado, le ha subido un 1%, que lo sepa. Entonces, ¿cuánto más? El 2%, ¿quieres decir? Exactamente, el ¿Sí? 2%. Porque tiene una、que、pensión no, más alta. Más alta, no, claro. claro no, entonces... yo, tengo, yo cobraba un 618 euros y ahora cobro, me ha venido la carta hoy. Bueno, mentira, ayer. Ayer, ayer. Ayer.、Mmm, 632, con no n sé cuánto, no sé a, a 33. ¿Cuánto me han subido? De 12 euros. e n t o n c e s q u é me han subido un número, un 2. Un 2%. Te han subido. el año pasado pide、pues, tre... 20 el... años ya, menos. Pero el que、eh, le suben un 1%, le suben más que a ti, porque gana más que a ti. ¿Ves la contradicción?、Uh -huh. Ahí e s、no、la g u a La luz, yo no he llegado a pagar 80 euros en dos meses y este me tengo 130 y que entre euros casi. De un mes. Lo de la luz de 600 e u r s No, que no le di de... a ella. La luz de todo y el agua. Vamos, el es la... que es horroroso. Es que tú coges los 600 euros, paga la, esto, paga la luz, paga el agua, paga los muertos que hay que p a g a l o s también. Que me han subido 5 euros. Que yo pago 42 euros. Y lo fácil que es, tengo 13, 3, 2, 13. Cuando me d o l v o a pagar c o s a s me traigo bastante. El mes que cobro la doble cuando me traigo medio algo. ¿Qué? Pues sí, pues, Valle, hay mucha. Lo que comentábamos es que、eh, hay mucha gente que con esas pensiones pequeñas. Mantiene. Están ayudando bueno, y manteniendo y... a sus hijos, a sus nietos. No, sí, y no, a no,、si、en la familia, que m á、no, Sí, hay ayuda que menos también... s sí, claro,、hombre. no, no. Si todo el mundo tenemos. Así que n a c o hay que echarle、sí、te una te mano. Una cosa, que a mí me meten mis hijos en la residencia, que yo no quiero, y ahora me sacan porque le hacen falta la paga. Y se mueren de hambre, pero mis hijos son y todo, pero a mí no me sacan para que les hace falta la paga. Pero y lo divertida que, que iba a estar tú en la residencia. No, Olla, no, no, n s a b e s eso? Ahí ha ido mi niña con、mira. mi chica con la de m i chicas, de m i c h a r o s ¿Verdad? Dice, mira para la residencia y vio unos pocos de abuelos por allí. Dice, tita, que triste, ¿no? Que, metamos a, que se metan los abuelos ahí, ¿no? Mino, é a la de m i c h a r o Digo, yo no me quiero ver, r ¿eh? Te lo juro que no me quiero ver. Y ahora, Ayer. Ayer, que les hace falta la paga, me sacan a mí. ¿O se va a salir y van a comer? v a l e pues yo conozco gente que va a la residencia voluntariamente por no aguantar a los hijos, a los yernos <risa> y, a y, la, y a la s m、eh, a d r s Yo, gracias a <risa> Dios, to, hombre, es que estoy,、sí. pues, estoy en mi casa con mi niña y, y nos llevamos muy bien. Pero que a mí que no me lleven a la residencia. e h Que, bueno, que cada. Esperemos, la esperemos, situación no, de no, cada. No, esperemos, no, no se、no, sabe. Mujer, la situación de cada persona es diferente. Bueno, pues también esta semana tuvo lugar una reunión del Consejo Local de las Mujeres, donde se preparaban, se coordinaban las actividades para celebrar el día 8 de marzo, que ya aquí las diremos,、eh, pero podemos adelantar que ya está convocado el concurso de relatos cortos hasta el 20 de, de febrero. El concurso de fotografía, siempre con el tema de la igualdad, y que también、eh, la gente p u e d e participar en presentando alguna, alguna organización o alguna persona que se haya destacado en Écija por su trabajo en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, en esta sección de e c i j a me vais a permitir que en Ecos de Sociedad felicitemos a nuestro amigo Juan Maluna y a su mujer Victoria, que se casaron el pasado sábado. ¿La ha casado tú? Claro, ¿no? que sean felices y que coman perdices ¿Sí? o lo que quieras, Es v a d o sea, muy felices. Momento entran nuestras invitadas de hoy, que estamos muy contentas de que hayan venido. Ellas son、eh, Carmen Cabello. Hola, Carmen. Hola. hola. Carmen Cabello, como todo el mundo sabe, ha sido durante muchos, muchos años presidenta de la Asociación de Amas de Casa. Una mujer valiente, trabajadora, en fin, un año fue Cijana del Año,、eh, mujer trabajadora del Año, y le acompaña Eli Ana García e n r y Hola Eli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú eres ya profesional de la radio, así que le estaba diciendo antes que la íbamos a fichar, porque han venido. Porque hemos tenido la suerte de que han escrito entre las dos un libro que se llama Cosas y Casos de una Matrona Rural, Vida y Experiencias de Carmen Cabello. Lo han escrito entre las dos, ¿no, Carmen? Yo se lo he dicho a é l y é l la ha escrito y le ha puesto su, su gracia, que es lo que tiene e el libro. <risa> Bueno, Carmen, ¿cómo surgió esta idea de escribir un libro? ¿Cómo se te ocurrió o se le ocurrió a Eli? ¿O te lo dijo alguien?、O? Mira, mi marido siempre quería, porque como ha sido tanta experiencia en tantos años de trabajo, pues siempre quería que yo hubiera escrito un libro, pero no encontrábamos el momento. Y resulta que se vino a vivir aquí el padre de Eli, que da la casualidad. Que yo lo asistí cuando él nació y dijo que tenía tres hijas, entre ellas una era periodista. Y entonces le cogió la palabra y le dice: Hombre, pues si es periodista, va a escribir el libro de Carmen, que yo tengo tanta ganas que lo escriba. Y ahí empezó el inicio de que si yo escribiera o dijera la experiencia alguna, porque tengo muchas más, porque han sido 20 años de trabajo. Y ha sido mucho, mucho tiempo y muchas cosas, y habría para escribir otro libro, pero vamos, dentro de eso, pues hemos escrito este que a ver si os gusta, porque está hecho con, con todo mi corazón, con todo mi ser y con muchos e n t i m i e n t o Entonces, pues estoy contenta porque ella le ha dado el envoltorio al caramelo que queda mucho más bonito. Seguro, seguro que seguro. nos encanta. Nos tiene que gustar, seguro. Seguro que sí. Eli, supongo que ha sido, la experiencia ha sido para ti muy enriquecedora, ¿no? Ha sido absolutamente enriquecedora. Ha sido una experiencia preciosa, fantástica. Y además, yo, estoy con... yo sé que ella está muy contenta. Pero es que yo estoy quizás más contenta que ella, si cabe. Porque es que yo he aprendido muchísimo al lado de Carmen. He conocido muchísimas anécdotas y muchísimas historias del pueblo de mi padre, de Villanueva de Córdoba, que yo, pues, bueno, las podía intuir por lo que mi padre o mi abuela me contaban, pero que después las he vivido un poco en primera persona gracias a. A las, a las tardes y tardes y tardes que Carmen y yo hemos pasado arropaditas en su mesa camilla de su salón, ¿eh? contándome ella historias, contándome anécdotas, contándome pensamientos, cosas que, que a ella se le iban ocurriendo, de las que se iba acordando. Y la verdad es que para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora. No solo ya el hecho en sí de escribirlo como tal, que como periodista, p、pues, u evidentemente, s、eh, e es interesante ¿no? que, que te cuenten una historia con tantísimos matices y que tú le puedas, que te dejen vía libre absolutamente para que tú puedas. Eh, darle forma ¿no? y envolver el caramelo, como ella ha dicho, sino porque además es que, como persona, yo he aprendido muchísimo de Carmen, de la trayectoria profesional de Carmen y de su trayectoria, de su trayectoria vital, porque es que además se han ido entrecruzando continuamente de manera que es, que es una luchadora nata. Pero ella casi que lo hace sin darse cuenta, como si no le costase trabajo lo que ella ha luchado por las mujeres y por, por el bienestar de las mujeres. Sobre todo hablo no ya en su etapa como, como、eh, presidenta de las amas de casa, que también, o como profesora de la SAFA, de, de las primeras técnicas sanitarias que, que salieron aquí en Ecija, sino como matrona en los años 50 y 60, en un pueblo de la Sierra, en los que prácticamente no había medios, y cómo con sus manitas y con su cabeza y con su conocimiento. Fue capaz de sacar adelante tantísimos partos que, que de otra manera posiblemente hubiesen acabado, acabado mal. n o Entonces, en ese sentido, la experiencia para mí como persona de haberla conocido, más que de haberla conocido, de haberla tratado, ha sido, ha sido muy enriquecedora porque he aprendido muchísimo de esta señora, muchísimo, muchísimo. Y, y qué buena memoria tiene, ¿no? Es increíble. Yo siempre le digo que ojalá llegue yo a su edad con la memoria que ella tiene, porque yo es ahora con 36 que acabo de cumplir y es que de verdad que veces que no me acuerdo de lo que hice ayer. Y sin embargo, es que tiene una memoria increíble. Y, y todavía se sigue acordando de cosas. Digo, Carmen, ¿cómo me cuentas esto ahora? Que el libro ya está hecho. <risa> se, se sigue acordando de muchísimas cosas. Es increíble, sí, sí. ¿Los casos a los que hace referencia ahí solo se refieren a Écija o a otros pueblos donde has estado y demás? No, yo solamente hice las oposiciones y me dieron Villanueva de Córdoba, que es un, un pueblo, sí, como ha dicho sí, aquí.、Sí. i e De la Sierra de sí, Córdoba. Sí. Entonces yo no conocía ese pueblo, no lo habíamos oído porque entonces no había medios de comunicación ninguno. No teníamos, si acaso había una radio en cada, en cada barrio, en cada barrio había una radio, ni había, había televisión, ni teníamos teléfono, ni nada. Entonces no conocíamos el pueblo de v i l l a n u e v a de Córdoba. Y cuando me dieron la plaza, En la oposición tuvimos que mirarlo en el diccionario a ver dónde era y a ver cuántos habitantes tenía y a ver cómo era. Y entonces, pues ya llegó la hora de que tuvimos que irnos y, y ya empezamos a conocer el pueblo. Que era completamente distinto a la rambla donde yo había andasido y de donde、mm. yo estaba. Completamente distinto. Siendo de la provincia de Córdoba los dos pueblos, pero uno de la campiña y otro de la sierra, pues era completamente distinto la forma de decir, la forma de hablar, la forma de vivir y todo distinto. Entonces yo. Me extrañó muchísimo y lo que yo quería era venirme pronto a, a mi casa porque era que me estaba costando trabajo allí. Además, yo llegué allí con 22 años y la gente estaba acostumbrada a que la matrona fuera mayor, p u e s e l l a una persona mayor. Entonces, casi le daba vergüenza de llamarme a mí al, al parto porque ya sabes tú que todo era tabú. Es verdad. Más, era... que, más que vergüenza, a lo mejor que no se fiaban, ¿no? <risa> porque... No, no, sí, sí se fiaban porque ya los médicos que conocían la clase de escuela que yo traía, ellos mismos la iban divulgando porque yo, mi padre quiso que yo fuera a la mejor maternidad de España, que estudiábamos mi hermana y yo. Y claro, ya los médicos sabían que era la mejor escuela. De matronas que había en España. Tanto es que en Barcelona, después de haber estudiado matronas, muchas se venían a Santa Cristina para coger el título de Santa Cristina porque avalaba la clase de matronas que salía. ¡Ostras! <risa> y allí, en aquella época. Tú, como mujer, no encontraste cierta resistencia entre el ambiente del pueblo y demás. Hombre, una persona joven con 20 o 22 años, irse a trabajar a Villanueva, que es lejos de tu, sitio, de tu pueblo y demás. ¿no、es? Completamente distinto, completamente. Yo, cuando veía que venía alguien distinto a aquello, me. Una vez, oyó en la puerta de la casa, cuando vio venir unos señores, la calle abajo. Y me quedo ahí, allí e r á n y eran de la Rambla, eran de mi pueblo. Y mi, pa, mi familia, pues la conocían mucho allí en el pueblo. Y entonces vienen, me saludan y me dicen: Oye, ¿cuándo te va a quitar tu padre el castigo? o ¿No、n d e estás aquí? Sé <risa> <risa>、sí、que creyeron que yo estaba allí castigada. s a Y、sí、antes, d Carmen, q antes、eh, t o e r a ir andando a donde los sitios que se iba, que la avisaban. No teníamos c o c h e No había coches、no、ni había, coche,、no había no、más que bicicletas, ¿se、si、a c a s o El que tenía, el que no. No, no, yo no iba ahí había... en bicicleta, a s a b e í pero vamos. Las distancias eran muy largas porque el pueblo estaba muy extendido.、Ah, era tan gracioso porque cuando llegamos, pues sabíamos que había 20.000 almas. Nos dijeron, ahí es un pueblo de 20.000 almas. Entonces, cuando se lo dijimos al médico, pero bueno, ¿dónde está la gente? Si no la vemos, d i c e es que hay 20.000 almas. 20 <ríe> almas sin cuerpo. ¿Sí? <ríe> pero así como un s o n o sin cuerpo. e n t o n c e s parece que se、eh, pelaba, ¿no? Claro. De de y luego no, no estaba solo, porque a lo mejor tú pasabas por una calle que no había nadie, pero la gente estaba detrás de los visillos. Claro, claro. Y cuando pasabas y dabas la vuelta, mirabas para atrás, te encontrabas que había allí 40 o 50 personas、Pero、que se te habían había, visto. Se <risa> habían, <risa> o sea, era una manera de, de mirarte a través de la ventana, a ver cómo eras y qué hacías y a dónde ibas, ¿no? va, es, espiándote. ¿Cuántos <risa> años estuviste ejerciendo? Más de 20 años, t e allí.、Años. Allí empecé a ser la, la segunda generación. Que algunos se vinieron aquí y he seguido aquí, de personas que han venido aquí de correo y eso, porque yo he asistido a la madre y al padre, aquí han tenido los niños y ya era yo la abuela de esos niños. Y además son los más guapos, los que yo asistía son los más guapos. Hombre, con una matrona tan guapa, tenían que salir más los más niños guapo, y las niñas guapísimas. Los niños tenían que salir.、Bonito. Allí en Villanueva se celebra mucho la. La romería de la Virgen de Luna, porque la patrona allí es la Virgen de Luna y se celebra mucho. Y entonces, pues fuimos hace un par de años, fuimos nosotros allí y había un. Se pone c a d a u n a en un corro de... con su coche, se hace la comida, está que yo muy bien. Y había al lado de nosotros había un corro de gente, de una familia grande. Y, y dice una viejecita que había allí, me vio de lejos y dice. Esa señora me asistió a mí un parto. Entonces fui para allá y me dice: Usted me asistió a mí un parto. Digo, ¿cuál es? Y dice: No me acuerdo cuál es. Porque la señora tenía nueve hijos.、Oh. Y entonces digo: yo,、pues、Mira, tiene que ser el más guapo. <risa> y había y l uno dice: Entonces soy yo. <risa> ¿Ya quién es e a t e también muchos años también, siendo de matrona? ¿Quién es e a c i a En ese hijo no quiso mi marido que yo dijera que era matrona. Aquí me vine, porque yo estaba en el escalafón también de ATS, y aquí me vine como ATS a la casa de socorro. ¿En qué año se vino usted, doña En el Trujillo? En el 70. 70. En el 70. 70 Pero como años, la ¿tampilla? vida de la matrona rural era tan dura, pues mi marido no quiso que yo dijera que era matrona. Y entonces, pues aquí asist he asistido a parientes que tenía yo aquí y alguna vecina de allí, pero no me he dado a conocer como matrona aquí. En ese sentido. Me, a, que... me han podado porque lo mío era matrona. El ¿Eh? recibir un niño en tus manos y e acariciarlo y el dejarlo a su madre, eso para mí era lo más bonito y lo más hermoso. Entonces, al no querer mi marido, que yo asistiera a p a r t o s solo dedicarme a, a los de ATS. Pues es como si me hubieran podado. Sí, claro. En el 69 tuve yo la que hizo 8. De modo que ni el otro. <risa> <risa> a mí me he s a q u a d o mi a b a d de... mi a b a d de Sanchi. <risa> <¿Sí>? Eli. <risa> Va a hablar un poco, Eli. ¿eh? Ah, <risa> <¿Sí>? <risa> Eli. Es el primer libro que tú escribes.、Sí. ¿Qué, fue lo que, ¿Qué fue la mayor dificultad que encontraste y qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Carmen Cabello? Pues a mí lo que más me sorprendió de la vida de, de Carmen es que, a ver, yo a Carmen la conocía como el que dice de toda la vida, porque mi padre siempre le, le ha guardado un grandísimo respeto a su matrona, y con eso de que nosotros estábamos aquí en Ecija y que ella estaba aquí en Ecija también, pues cada vez que la veíamos, pues esta señora fue mi matrona, esta fue la señora que asistió a la abuela cuando yo nací, tal y cual. Entonces, Carmen estaba siempre envuelta en una aura de, como de, jolín, esta señora vio a mi padre nacer, ¿no? Pero no pasaba un poco de ahí. Y cuando yo ya hay este acercamiento a la hora de, de ponernos a, a escribir su historia y demás, pues empecé a descubrir a una mujer que, que realmente yo no conocía, claro, lógicamente. Y me sorprendió muchísimo de ella la capacidad de aprender que tiene, tiene una capacidad de aprender increíble, no se cansa de aprender nunca. La capacidad de trabajo que tiene es una persona que ha hecho de todo, de todo absolutamente. Es que、mmm, estaba en la casa de socorro y además atendía、eh, temas de, de enfermería en su consulta privada y, y después en, con el Insalud también en el ambulatorio y daba clases en la SAFA y en el equipo quirúrgico del hospital. Es decir, era una persona que iba entrelazando continuamente las actividades y además su casa y sus cinco hijos. No nos olvidemos que, que es madre de cinco hijos, nada más y nada menos. Y, y todo lo ha llevado para adelante. Y con un, siempre con una sonrisa en la cara, siempre con una buena palabra para todo el mundo, siempre amabilísima. Y yo, casi toda la gente con la que me he cruzado y he hablado de Carmen, todo el mundo me dice siempre lo mismo. ¿Qué mujer más simpática? ¿Qué mujer más agradable? Dice una persona que no ha tenido nunca una mala palabra, aunque estuviera estresadísima, que es una palabra muy de ahora. ...que Parece que antes no se estresaba la gente. Que yo me quiero imaginar esta señora en los años ochenta, ochenta y tantos, que además se echa a las espaldas e l tema de las amas de casa también, y no se estresaba, lo llevaba todo para adelante. Entonces, esa capacidad de aprender, esa capacidad de trabajo que tiene, para mí son increíbles. Y encima, siempre con una sonrisa, con una amabilidad increíbles. Eso con respecto a la segunda pregunta que me has hecho, con respecto a la primera, con, con respecto al tema de, del libro. Quizás la mayor dificultad que yo me encontraba a la hora de escribir el libro o que me encontré es que yo tenía más o menos el libro redactado cuando me quedo embarazada y, y entonces todo cambia. Todo cambia porque el proceso del embarazo, el proceso de empezar a conocer un montón de términos y de situaciones que para mí eran totalmente diferentes, o sea, diferentes no, es que no las conocía, eran desconocidas, me cambia la visión, me cambia a mí el chip personalmente. Entonces, No me gustaba lo que había escrito, no me gustaba nada. Tanto es así que lo reescribí otra vez. <risa> prácticamente le di la vuelta a todo, lo cambié todo, prácticamente. Y, a ver, dejando las cosas de base, pero cambié, cambié la historia totalmente. No me acababa de gustar porque parecía que yo no, no había captado el sentido de lo que ella dice, no de tener a un niño en brazos, de dárselo a su madre, de conocer el proceso <risa> del embarazo, del parto, el, el, lo que es el dolor, lo que. Que te toquen la barriga, simplemente. n o Entonces, al cambiar mi visión de la maternidad, es decir, al tener visión de la maternidad, que hasta entonces no la había tenido, mi visión también de las historias que Carmen me había contado cambió. Entonces, le di la vuelta, eso nos ha retrasado un poco todo el proceso de edición del libro, pero en fin, lo cierto verdad es que yo ahora estoy más contenta con, con cómo ha quedado. Entonces, esa fue quizás la mayor dificultad, el que no acababa yo de cogerle el puntillo o ¿no? n a, a las historias. Cuando yo ya me convierto en madre. Para mí se abre un universo distinto y parece que se me abre el entendimiento, ¿no? la entendedera. Empiezo、uh -huh. a ver las cosas de otra manera.、Uh -huh. Y eso fue un poco el empujoncito que, que me hizo dejarlo como ahora lo vais a leer. Sí. Te hubiera gustado que te asistiera en el parto ella, ¿eh? Sería estupendo. Pues hubiera sido, pues sí, yo creo que sí, podría haber sido bastante interesante, figúrate. Hubiera sido muy interesante. Y yo creo que más corto también, porque mi parto es que fue larguísimo. Mi parto es que fue muy largo, pero seguro que hubiera sido más corto. Con algún otro consejo de los que ella daba. Me hubiera gustado, me h b i e r t a d o ñ a c a r m e l l a no está usted de la ama de casa? Todavía sigo, porque a ver, resulta que. Yo tuve cuatro años con un e d allí. Es que no hay nadie que me sustituya, las、Real. cosas se están poniendo mal. Yo ya estoy muy mayor y yo voy a tener que decir: aquí me quedo. Porque necesito ya dedicarme a mí, a mí,、sí. a mí, a mi í a m alma, a、sí. mis cosas.、Sí. Entonces, hay que decir ya: que a, pronto habrá que atacar el paso. No queda más remedio. Vamos al formato del libro. Tiene dos partes, ¿no?、Uh -huh, bueno,、sí. la, la foto de la portada es preciosa, ya lo hemos comentado aquí, está guapísima, como sigue siendo. Es joven y ahora también.、Uh -huh, y tiene dos partes, una se llama El Granito y la Jara. ¿Por qué? El Granito y la Jara. Lo contesto yo, ¿no? <ríe> sí, bueno, el Granito y la Jara es, es por una. Cuestión simplemente de, de diferenciación. La primera parte es la que está expresamente basada en su vida como matrona, mientras que la segunda parte del libro es ya su experiencia como ...como ATS y como mujer y como madre, ya aquí en Esfija. Entonces, incluso tiene un formato diferente. La primera parte es una biografía novelada, mientras que la segunda parte es una especie de conversación, de charla entre, entre ella y yo. Entonces, para diferenciarla además más todavía, Eh, yo le quise poner a la primera parte el granito y l a j a r a porque son dos elementos muy característicos de la zona del Valle de los Pedroches: el, la piedra, el granito, y por otra parte la, la flor de l a j a r a el matorral de l a j a r a que es muy propio de, del monte de la dehesa de, del Valle de los Pedroches. Es, por eso la primera parte se llama el granito y l a j a r a y la segunda parte es una flor. q u Ella e y su marido、eh, han comentado muchas ocasiones y que, y que ella la tenía un poco por bandera de, de su experiencia aquí en Ecia, y era: vinimos a conquistar y fuimos conquistados, porque ellos venían sin saber que se iban a encontrar, venían muy luchadores y con mucha valentía, pero no sabían que se iban a encontrar, y al final fueron conquistados porque se enamoraron de la ciudad. Son un poco las, do, las dos partes del libro que diferencian también las dos partes de su vida que se cuentan. Entonces, los habitantes de, de allí, de Villanueva, se llaman j a r o t e Cuando tú oigas hablar de un jarote, es que es de Villanueva de Córdoba. Por l a j a r a Por la jara.、No、Por l a j a r a Jarote、sí. y jarota. Qué gracioso. Bueno, además de, de ser el libro muy interesante, de cre, creo que ha sido una satisfacción para las dos conoceros, escribir,、eh, aprender una de otra. Eh, este libro también tiene un, una finalidad altruista, ¿no? Cuéntanos. Pues va a ser todo lo que se recaude para、mm, Caritas, para Caritas de, de aquí, de nosotros, de las c i n c o o seis parroquias que hay, se lo repartirán. Allí estarán vendiendo los mismos, el coordinador de Caritas estará vendiendo los libros y ese dinero se queda para ellos. Así que esperamos dar un buen remendón a la situación que tenemos、eh, con la s cosa s de la crisis. Y hay mucha gente que, que necesita ir a la compra, que necesita, no tiene dinero, pero también le da puro y vergüenza de ir a estos sitios e incluso hay que llevarle las cosas a su casa. Esas personas son las que yo necesito que se lleven la parte que le corresponde y la parte mayor. Dicen las personas mayores, Carmen, que la situación que hay ahora les recuerda la época de la posguerra. Mm, mm, si decimos, todavía a que l l a era peor. Todavía a q u ella era peor. Porque estaba la gente muy resignada. Se conformaba con todo. Y ahora、mm, todavía va la gente al bar. Están llenos los bares, tienen su coche. Allí no había coche, allí no se podía hierbar, no había comida ninguna. Además, ya lo d i c e en el libro: que, que no había de nada.、Eh, había momentos, bueno, no sé si lo digo ahí en el libro, me creo que sí. Pues una señora se puso de parto y estaba、eh, de seis meses. Y yo la mandaba que se fuera a Córdoba porque tenía que dar a luz en maternidad. Porque allí estaba la incubadora y si nacía fuera de la maternidad no podía entrar en la incubadora. Entonces yo quería que se fuera allí para que diera allí a l u z y se quedara en la. porque la, la mujer esta tenía muchas ganas de un niño. Entonces yo la mandaba, que el feto estaba vivo, yo la mandaba, pero la mujer no tenía dinero para ir a Córdoba. Pero、mmm, empezaba a buscar por la familia, para aquí o para allá, y juntaban para que se fuera a Córdoba. Y teníamos la mala suerte que cuando llegábamos, llegaba á b m o s l l e g a ella a Córdoba, le decía: Este feto está muerto y vaya a su tipo a su casa. Entonces la mujer se venía otra vez. Yo la veía a los q u i n c e g u i s por ahí y veía que no, que el, na, el niño estaba vivo. Vete otra vez. Bueno, yo se me encaró, ya la tercera vez se me encaró, porque me dijo que ella no tenía dinero, que era un capricho mío yo mandarla sabiendo que, me de, que la devolvían otra vez, porque ella no tenía dinero para ...para, para irse otra vez a, y decirle que no... q u estaba e el niño el feto muerto. En, entonces lo dejamos. Pero una madrugada, Llaman u fuerte a mi puerta y. me asomos por el barco. ¿Qué pasa? Pues m i r a que la fulanita ha tenido ya lo que sea. Entonces yo le dije: ¿vivo o muerto? Porque el médico decía que estaba muerto, pero yo decía que estaba vivo. Pues no lo sabemos, porque, mire, no le hemos levantado las mantas de la cama, no sabemos cómo está. Pero cuando llegué y, y abrí la ropa, pues vi que estaba vivo. ¡Qué alegría! Vi que estaba vivo. Entonces había que llevárselo a, a la, a la, la incubadora. incubadora, pero no habían a c i d o allí, no podían meterlo. Entonces、eh, dimos cuenta a, a los cursillos de cristiandad, al sacerdote que había allí y unos cuantos, que estaba aquello muy de moda, prepararon un coche, al niño lo metimos en una caja de zapatos,、pues、la preparamos bien calentito, bien preparado, y dijo: el cura este me lo llevo yo y lo metemos allí en la incubadora. Y lo llevaron y lo entraron en la incubadora. Pero claro, no había nacido allí y a los tres o cuatro días el niño se murió. Yo se conozco a una、allí. doña c a r m e n que vive y o también nació mellizo y nació chico y lo criaron en sus casas, entre algodones y todo.、Uh -huh. Es、eh, el m a、uh -huh. y, y o de Vichar. Y l o la una de las casitas, la Milagrito, que le pusieron un milagro por eso.、Uh -huh. Que entre algodones, en una habitación toda cerrada y todo, así. En, Así nacieron y así lo c r e a r o n Y hablando de los tiempos, yo nací en el tiempo de la guerra, d s c e yo, que、sí. aunque hay mucha necesidad hoy, en aquellos tiempos eran peores que hoy. Yo lo doy yo.、E、eso es lo que estaba predicando. Yo nací en el、no. año 37, yo nací en、sí. los siete meses de empezar la guerra. Sí. Y sin mi padre,、sí. para más que mi madre con dos h i j o s Sí, y yo. yo veía que la gente por la calle iba busca, buscando las cáscaras de las naranjas, las cáscaras de los plátanos. Los cigarros, las colillas de los cigarros, las iban recogiendo los hombres para、Así、hacerse porque... sus cigarros, y eso todavía aquí no lo vivimos. Pero yo e s t a a quitamos todas、sí. las minillas de la naranja, de i g u a n d a y los pellejos estos de las la naranja, se habían a g r o v i a s A nosotros, exactamente, exactamente. Sí, pero yo creo que hoy también hay mucha gente muy apática, muy resignada, dicen:、sí. Bueno, ¿para qué vamos a hacer algo? ¿Para qué nos vamos a mover si no va a servir para nada? Sí, sí, que cuando es que. Pero. Y muchas personas le dan, que les hace falta y le da, como ustedes dicen, le da、mm, vergüenza de ir a pedir comida. a y e está muy bien. Ayer e s t i e n a o r a mismo, que ojo, ojo. tiene 19 años ¿Eh? y no tiene trabajo y está a lo que uno le da y otro le damos. ¿Eh? Porque a él dice que le da vergüenza, es verdad, p u e él no está acostumbrado y es verdad, digo. Necesitaban y... comer, no tenían fuerza para. En los、y、últimos esperar, momentos ¿sí? de la expulsión no tenían fuerza suficiente para expulsar e l niño. Entonces que no comían, no comían. Y me acuerdo de una mujer que, que no había luz en la habitación, teníamos un candí.、Sí. Un candí. Y entonces la mujer estaba el parto ya para terminar, para terminar, pero no terminaba. Entonces pidió un pedazo de m o r c i l l a y se lo pincharon en un tenedor. Entonces el, se reflejaba el pedazo de m o r c i l l a con el tenedor en la pared y se veía grandísimo. grandísimo. Y la mujer, <risa> a través de la luz del candy, i le a m u r le daba su gajito: Oye, que acabó la m o r c i l l a y acabó el parto. Pasó el niño. <risa> es verdad que pasa. Otras por el frío. No acababa de nacer porque hacía mucho frío. Y,、no、había... y había que encenderle una buena candela, y cuando ya se calentaba la pobrecita madre, e x p u l s a b a el niño. Muchas necesidades. Muchas muchas, Es verdad que estamos en una situación muy difícil ahora de crisis también, porque la falta del trabajo、Ese、es el que está haciendo que, que, que, que pasemos a la segunda fase, esta de no poder adquirir cosas. De、no. Y es verdad que ahora, pensando en todas tus historias, en esa historia que han pasado nuestros padres, nuestras madres, pensando en eso, pensamos que estamos bien. Todavía eso, lo pensamos, eso, eso. pero es verdad que no queremos retroceder en lo que se ha avanzado, que ha sido mucho. e x a c t o Entonces,、pena. por eso exigimos a, a las autoridades de que esto no se puede quedar de esta manera,、uh -huh. porque todos lo, los avances, la, la humanidad no puede retroceder, ¿no?、También. Sobre todo en derechos. h o d o un tiempo bueno y no queremos volver atrás. Eso es así. e sea es la lucha. Bueno, Eli, supongo que muchísimas anécdotas, ¿no? muchísimas historias preciosas. ¿Hay alguna que a ti te, haya, que te guste especialmente? Hay unas cuantas que, que me gustan mucho, pero hay una que lo veníamos comentando esta tarde cuando veníamos hacia aquí: es el único caso de trillizos que, que Carmen se encontró durante, durante su carrera como matrona. Y fue precisamente en, en una casa muy muy, muy humilde de, de campesinos. Y, y además, curioso porque, evidentemente, en aquella época no había ecógrafos. Bueno, o si los había, desde luego, no, era, no eran los no pueblos, nada,、no、vamos,、nada. seguro.、Había、y、mano. se tenían que fiar de, de la matrona, de lo, del buen oído de la matrona y de los tactos que, que la matrona hacía. Claro, y de lo gorda que estuviera la madre. Si estaba extremadamente gorda, pues más o menos se podía intuir que pod podían venir dos. Y eso fue lo que le pasó a Carmen, que intuyó que venían dos. Su sorpresa fue cuando salió el segundo y se encontró que venía un tercero. Y a, estos que entraba, a estas que entraba el padre de las criaturas. Con el borrico atado, ¿eh? con el atillo del campo, porque entonces las casas, imagino que aquí en e s c i n a s e r í a n igual, prácticamente personas y bestias dormían en el mismo sitio, ¿no? Y la habitación e separa. p a r e e que lo e s d o Por cortinillas, ¿no? Y cuál es la, la sorpresa De, del triple padre, ¿no? Del doble en ese momento. La abuela sale y le dice. Que, que la mujer ha tenido do, dos niños, ¿no? Pero, dos varones, creo que eran, n o Y que, que ya el hombre se, poner, se empezó a poner lívido, ¿no? Pero <risa> lo peor de todo cuando s asoma c a a la cabeza otra vez la abuela por la cortinilla y le dice que la suegra le dice. e q u e pues que viene otro. y <risa> El hombre se cayó、mío. redondo al suelo y si no sí, llegase sí, porque sí, está、mal. sujeto al borrico, pues se h u b i a caído de bruces en el suelo. Y se cayó maravilloso. O sea, y esa me hizo muchísima gracia porque Parece que lo estoy. Viendo. Un caso de trillizos, los tres varones、uh -huh. y, y el padre e n c o n t r a s e de golpe y porrazo. Llegar d del campo, el pobre hombre, hartito de trabajar, y e n c o n t r a s e no con uno ni con dos, sino con tres niños de una、Madre、vez. ¿Eh? Y los tres vestiditos luego de azul en el bautizo. En el bautizo. Lo, qué bonito como el bautizo. ¿De ¿De ese caso me resultó muy curioso muy simpático. Era un barrigón, que eso era roso, tuvo tres. s c r e s Dos b a r o n e s Dos niños、ah, iguales. se tienen muchos. Si tiene un parto múltiple con、eh, las cosas、eh, de que. De, con los tratamientos que se hacen. Pero,、sí, pero entonces el tener mellizo era mucho cuando tenía más trillizo. Pues sí, c u a n o t e n a t r Era una cosa extraordinaria. Era extraordinaria. Momento,、eh, extraordinaria. Claro, claro. Una cosa curiosísima. Además, con la necesidad que había, imagínate, tres bocas de una vez. O sea, madre una madre. cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda. Un fenómeno sí, que, un que fenómeno. se decía, ¿no? e r a un fenómeno. Pues fueron los tres niños del peso normal. ¿Sí? Que no eran chicos. O sea, los tres tenían el peso normal de un feto solo. e o sea que yo digo, eran lindos los tres. Por cierto, que tuvo la mala suerte de que uno se lo mató un tratón y otro se la agonizó. Lo que Uy, le vivía pues, era、bueno. la niña nada más. Pero ya pero era un hombre, ¿eh? uno hacen i d o la m i l Aquí l a r e m o n t a Bueno, pues vamos a decir a los oyentes que. La presentación de este libro que estamos comentando, Cosas y Casos de una Matrona Rural, Vida y Experiencias de Carmen Cabello, escrito por Elisa Ana García h e n r y se presenta cuando? El día 27 de ahora enero, el domingo, el domingo que viene, a las doce y media, en el Palacio de b e n a m e j e Pues、ayer, allí e s t a r e m o s u e t Yo espero sí, sí, sí. que sí, compréis sí, sí. el libro no porque lo hayamos escrito nosotros, sino para la obra que v a a ser dedicado. ¿Por qué a vises? <ríe> <ríe> ¿Qué va a costar el libro? Doña Carmen, ¿qué va a costar el libro? 10 euros. No, yo, se lo, yo lo compro lo primero que yo tengo, una i d e a que le gusta leer mucho. Dilo, dilo. Y, y, y dilo, dilo, no, dilo, pa, dilo. Mi coche. Su coche. además, para lo que es, d o los 10 euros pesados. ¿Después el, se podrá comprar en las librerías? Sí,、eh, sí, en un principio lo tenemos hablado con las amigas del Rincón Lector de la Galatea, que、oh. lo van a tener en, en exposición ahí en su librería para aquellos que lo quieran comprar. Igualmente va a ir destinado. íntegro a c á r i t a s y también estamos en conversación con Beatriz, con Papelería Beatriz para que también allí en la calle de Cintería、sí. esté, esté en el escaparate y la gente pueda pasar a, a comprarlo y quizás en alguna que otra librería más, pero seguras de momento en la Galatea y en Beatriz. Mm -hmm. se, bien. Se viene, este libro viene con un futuro muy fuerte, o sea, con, que se va a agotar rápidamente. Ojalá,、sí? ojalá que sí, porque, sobre todo, por lo、no、que m d i o s te oiga, carta, Dios te oiga. Mientras más se venda, más dinerito se va a recoger por, para la obra final. Por el sentimiento que se ha escrito y con la voluntad que se ha hecho, debe de ser así correspondido. Sí, sí, veréis cómo sí que se ha agotado. Vais a tener、sí. que hacer una segunda parte, que ya la tenéis <risa> empezada <risa> a montarla. Bueno, bueno, bueno. Este bueno, ha costado, sí,、eh. este sí, sí. ha costado. m b r e el parto sí, sí. ha sido duro. El parto ha sido duro. Ha sido Pero duro, Pero Con una、sí. matrona como esta, no,、eh, ya la h a l i g e r a d o Se ha f a c i l i t a o un poco, sí. Es muy bonito recoger un niño y entregárselo a su madre. Y cuando viene el padre y le da el beso a la madre y al niño, eso es, es un es, momento y experiencia que no se borra. Que, que lloraba yo, yo lloraba cuando vi ese cuadro. Porque es que me emocionaba. ¿Y tus partos, Carmen? Ay, l o m í o Yo he dado ejemplo de matrona porque, mira, primero nació y me hicieron force. La segunda nació espontánea, muy bien. El tercero fueron mellizos. O sea que yo he tenido de todo. Y, y nacieron los mellizos, uno, el primero de nalgas. Y el segundo posterior, que son muy difíciles de nacer, porque la cabeza no rota, el niño sufre mucho, la madre sufre mucho, y además tuve la mala suerte de que el niño no respiraba y se lo llevaron detrás para reanimarlo, y yo tuve una hemorragia muy grande. Mientras tanto, pero yo no quería decir nada porque no se vinieran los médicos conmigo, porque me dejaban al niño atrás. Pero al día siguiente el niño se murió porque tenía hemorragia cerebral.、Mm -hmm. O sea que has tenido de todo. De todo, de lo s bueno, s de lo s malo s y de todo. Exacto, sí, sí, sí, sí. h a i d o también sí, sí, de sí. libro tú para que las personas que te asistían, pues que hicieran todas las prácticas completas, ¿no? Sí, sí. p o r q yo he arreglado un t e m e l i z o No,、sí. otro un poco mayor. Sí, porque es m e s arreglado mío. Otro un poquito más. Ya hace propaganda. Sí, sí, me arreglaba <risa> mío. y ya Tengo que ir, tengo que ir. Ya hace un tiempo que no voy, pero tengo que ir. Luego yo ya tenía mis cuatro niños. Y me vine aquí en el año 70, y ya con que tenía 45 años, me vino el quinto, que fue ya el, el más querido, porque ya lo pude yo atender mejor que los otros, porque como no me, me iba ya fuera de la casa, pues este niño pues lo he gozado más que los otros, porque los pobrecitos los otros los tenía que dejar. A la hora que me llamaran, me los tenía que dejar. Y se arreglaban como podían, que algunos tienen esa mellita puesta, porque no estaba su mamá a la hora de comer, no estaba su mamá a la hora de acostarlo, a la hora de bañarlo, y eso lo llevan dentro. Bueno, pero a veces hace más la calidad que la cantidad del tiempo que le dedica, ¿sabes? Hay... Eso procuraba. Eso es poner, muy importante. Poner luego toda la parte que podía. Luego los reunía, lo, le iba contando cosas, le iba, y ellos estaban preparados para todo y para aguantarse sin, sin su mamá. Bueno, pues muchas gracias por venir, Eli, muchas gracias, a Carmen. A vosotros.、Yo、sabes que ella tenía ganas de que vinieras aquí a la radio, espero que hayáis pasado un buen rato. Un buen rato hemos pasado y、eh, estoy muy contenta.、Eh. l e r a d es e s t á s aquí, si estás muy, muy bien, parece que estás en tu casa, estamos hablando muy a gustito y muy relajada. Y yo、sí. escuché muchas cosas por damas blancas que se lo hicieron a usted, a mí me lo hizo m a r i Baté también. a、ah, sí, también, y, y, y me enteré yo de muchas cosas de. de s i l l a Y Eli, este es el principio de, de tu carrera literaria, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre digo que, como me decía una amiga, dice, ah, pero eres escritora. Digo, no, yo soy periodista. <risa> soy periodista y he escrito este pequeño librito de una manera muy humilde, y porque gracias a Carmen también que me ha dado esa oportunidad. En cualquier caso, si, bueno, si vuelve a surgir alguna buena historia, pues la tendremos en cuenta. Por ahí se empieza. Pero en cualquier caso, yo, yo me considero periodista, no e s c r i t o r a de s d e l u e g o q u e digo que por ahí、pero、se bueno, empieza ya. Por ahí se por empieza. empieza. Ya tenemos el primero, ya algo es algo, eso sí. Ahora tengo que plantar un árbol, ¿eh? Que eso no lo he hecho todavía. Es, es verdad. Ah, no. Pues eso no he es lo he plantado. Más fácil. Una. Tengo muchas flores y muchas macetas en mi casa, pero, pero árboles no he plantado. Así que、pues、eso es, lo, eso es lo, lo nuevo, eso es lo próximo. <risa> plantar es lo un árbol.、Bueno. Un árbol. Con mi chiquitina. Bueno, pues muchas gracias. Vuelvo a repetir: si queréis quedaros,、eh, vamos a continuar con el programa y podéis participar cuando queráis, en el momento que queráis.、Lo、veremos cuando sea. ¿Vale? n veremos、y、cuando t e n g á i s que ir, pues os vais. Todos están los libros. Todos están los libros. Supongo que las vacaciones las habéis aprovechado para leer, ¿no? s e ñ o r i t a Venga, pues.、Y、seguimos leyendo. Pero no te voy a decir el título. Bueno, pues、ya、tú prepara、próxima. para la próxima semana lo que has leído para comentarlo tú, Muy ¿no? Muy bien, vale. ¿Y tú, Loli, has leído? No. no. Yo he tenido mucha gente a Mucha gente y mucho viaje y mucha cocina. Es verdad. Yo he hecho yo, otras actividades. Yo me acabo de comprar un, un libro. De, se lo diré, que se llama Los cuentos de Baluna.、No, fíjate que tiene muchos años ya este libro, pero que no, no lo había leído nunca, de Isabel Allende. Sí, y、conozco. estoy empezando. Bueno, pues apunta y lo、sí. comentas. Muy bien. Bueno, a mí me han traído los reyes un libro,、eh? o sea que mi casa ha n traído libros, los reyes, para todo el mundo. Muy bien. Yo todavía me he traído a mi hermano, que tiene muchos libros y medio tres para mi coche, pero no te puedo decir cómo son. Bueno, pues yo he leído un libro que me, de un autor que hacía mucho tiempo, que no lo leía, lo leí hace mucho tiempo, y que me parece un, un autor buenísimo, que se llama Estefan s w a y s s ¿Lo conocéis?、No. Me suena.、Eh, Leí un libro cortito que se llama 24 horas en la vida de una mujer y relata el enamoramiento y la atracción sexual que una mujer angustiada por la vida, pues de repente, de repente, le entra, le entra, le entra por un hombre, le entra por un hombre, por un joven. Y bueno, una locura de esas que solo se ven en los libros, no solo en los libros, también la en, la en la realidad. Y en la, en la realidad, realidad también. También. también. Pero lo bueno del libro. Y lo contrario también, se、sí. perdone.、Sí. Que haya hombres jóvenes que se fijen en una mujer madura. También. Pues.、Eh, Pasan un, pasa una serie de acontecimientos en solo 24 horas. Y lo bueno del libro es cómo aborda la psicología femenina, este autor contando una historia muy simple, con pocas palabras, pero muy bien elegidas, con mucha claridad y con mucha calidad. Hace también una crítica social de los roles sexuales y también de la ludopatía, porque el hombre adelantó que era un jugador empedernido. Y la conclusión es que la tentación vive en cada uno de nosotros y de nosotras, que puede ser el juego, el sexo, y que en cualquier momento te dejas llevar por la tentación y, bueno, puede cambiar completamente tu vida. Está muy bien escrito. Uy, uy, uy, qué peligro. Yo me dejo llevar por la comida, sí. <risa> s e l l r í a n o s n t e n m u e t r a 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Es un autor、eh, au, au, um, austriaco, sí, austriaco. Que por cierto se suicidó. Era con c h i l e s ¿Y de cine? De cine, sí. Hemos ido al cine. ¿Mm? He visto el cuerpo. Bueno.、Uh -huh. Para la próxima、yo、semana yo la adjudicada. La yo también la he visto y tendremos nuestro debate sobre el cuerpo.、A、la ver, próxima semana, el cuerpo.、Opinione. Yo vi una que no sé si la habéis visto que se llama Despertando Ané. Sí, Atez. z e Ané, Ané. ané. ané. Qué、bueno, buenísimo. Cuenta, Oye, ¿te acuerdas? Pues bueno, más o menos.、Mmm, Es en un, en un pueblecito irlandés, e s c o c eso, irlandés. Irlandés, y、uh, bueno, pues pasan unas. Es que tampoco lo quiero decir, quiero destripar, porque. Y vaya, bendita, un señor、eh. le toca la, la lotería. Y resulta que. Que bueno, pues, no, pues tiene un problema para cobrarlo bastante importante, pero、sí. ya se encargan el resto de los vecinos de apañar las cosas para que. Sí, es muy bonita, porque además los protagonistas tienen una media de 70 años, todos. Sí, ¿verdad? sí, fantásticos, todos los actores Fantástico. maravillosos. Fantásticos, y es una película muy tierna, tiene mucho humor, ¿no? Sí, es y... que. Los, los irlandeses lo que tienen a l hacer cine, este cine costumbrista y así, son divertidos, entretenidos. Está muy bien, sí. Y son tan llenos de vitalidad y、mm. tan alegres, de verdad me gustó muchísimo.、Sí. Se llama Despertando Ané. Y vamos con nuestro espacio verde. Bueno, pues、vamos a reivindicar hoy, ¿no? Hoy vamos a, a, a reivindicar el derecho al agua、eh, como un derecho humano y no como un bien mercantil. Ya que todavía, a pesar de que en el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció por unanimidad、eh, este derecho, a pesar de eso todavía sigue existiendo, no solo en Europa, sino no, en otros países. Países, dos millones de personas que no tienen acceso todavía al agua potable. Y, y claro, como lo, lo que quieren es、eh, las leyes del mercado p r e v a l e c e n siempre por encima de cualquier、eh, consideración social, de ahí que todas estas empresas lo que quieren es liberalización de los servicios del agua, lo cual. Eso ya lo conocemos nosotros por aquí en Ecia, y entonces causa fuertes impactos sociales, medioambientales, económicos, etc. é t Exactamente. Entonces, esta iniciativa. Priva la... la privatización, que hay, hay una red pública por el agua, y aquí le, hay una in iniciativa legislativa europea para. Eh, luchar porque el agua no es un bien comercial sino un bien público. Está recogiendo en España、Firma. tienen que recoger 50.000 firmas, firmas. ¿no? Mm. para presentarlo en el Parlamento Europeo. El, el que quiere... quiera firmar, ¿dónde va? t o ñ i Pues va a la página esta que de la plataforma El Agua Vida. O de la iniciativa legislativa、eh, Ecologistas en Acción.、También. Ahí se puede firmar <risa> en la página web, ¿vale? Pidiendo que, como es un bien, un Social, bien universal, san, debe ser univers, un bien universal, universal para todo el mundo, no solo el agua, sino el saneamiento. Claro, efectivamente. Claro. Pues nos adherimos a esa campaña. Contra la privatización y la comercialización del agua, y vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Tanto como destaca. Pero ella dice: al verlas en ese plan, la que quiere comer peces, que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Mira, a mí estas rutas, la verdad es que no me gustan.、No、gusta? ¿Qué quieres que te diga? A mí pasear, me gusta pasear, pero por aquí ni hablar. ¿A q u e no sabéis de lo que estoy hablando? No, no lo digo, no, no. La ruta europea de cementerios singulares. Uy, pues a mí me encantan los cementerios Pasear serio, por ¿verdad? los cementerios. Dice que se descubre tumbas de personajes famosos, panteones, culturas, monumentos. Y entonces lo que tratan es de promover los, los cementerios como parte del patrimonio de la humanidad. Entonces, a mí esta ruta, la verdad, es que no me gusta. Se pues, va... pues tenemos uno que está dentro de la ruta, cerca. Sí, sí, sí, sí, que se llama. Es en Monturque. Efectivamente.、Eh, dice que es un. Cementerio muy, aquí en la provincia de Córdoba,、ah, ¿sí? Sí. que es muy bonito y que además tiene unas cisternas romanas en el subsuelo. Es un bien, está declarado bien de interés cultural. Claro, claro hay cementerios p r e s Hombre, que fueron descubiertas, dice esta s cisterna en el año 1885, que la hicieron los romanos entre los siglos I y II. Este、uh -huh. está en el centro, además, está en el centro de. Del pueblo, y, y con motivo del Día de los Santos y los Difuntos, organizan una serie de jornadas jornada y actividades allí en torno,、a、tanto lúdicas, ¿Ah? lúdicas como culturales, que hay、ah, de、pues、todo. Son muy interesantes. Los pueblos se buscan. Sí, sí, sí. Eso, sí, Hombre. <risas> sí, sí, sí. No, además, me parece, Hombre, fíjate, no en, en España, pero en París, por ejemplo, el cementerio de p e r l a s c a s Que es maravilloso, que está Oscar Wilde, en fin, todos los grandes y unos, hay unas esculturas, una, muy b o n i t o A mí、claro. es que me gustan mucho, y me gusta todo lo contrario que tú allí.、No, me el, gusta, mira, me da como. En París vi yo también un cementerio muy bonito que es de perros. p s también s u s mausoleos sí, sus sí, tumbas, sí, sí, y es, sí, muy, sí, es muy curioso. curioso. Muy bonitas.、Sí, sí, mira, sí. yo estuve hace ya año en Washington. Con unos amigos y me querían llevar a pasear por el cementerio a ver la tumba de John F. Kennedy. d i g o mire, a mí yo lo siento mucho, pero ni Kennedy, ni Kennedy, ni, <risa> Kennedy, ni nada. A mí no me lleve a pasear en el cementerio porque es que no me gusta.、Uh -huh. La verdad. ...personales me no gustan... Y ese ...y ese cementerio se veía... estaba abierto, no es un cementerio como aquí que es cerrado. Que estaba abierto, que tú pasabas por la carretera y te volvieres. Como un parque. Sí sí, como, sí, sí, sembría, sí. Es u a película. Sí,、eh. sí, igual. Pues sí. hay que ver cómo los pueblos se buscan sus, sus motivos turísticos para, para atraer a la gente, ¿no? Está、claro. bien. Pues en Galicia nos hemos hecho un, una Nosotros, canción, el... alguien ha hecho una canción que, que p r o m o c i o n a Galicia, escucharla. No, バイシェスタイル。バイシェスタイル。Vivo en un sitio en el que el río es el mar.Con aguas calientes y un sol para matar.No es el Mediterráneo, no vayas a pensar.No te vayas a equivocar. Estos es Galicia men, Si tienes ganas de ir a la playa Pues venga ven Tanto en verano como en el invierno Viene bien Y si no te gusta el paisaje Pues vente también Es el Edén En la lanzada Genta e patadas Lo、no、pasas bien En o s también Me voy a Vigo Vente conmigo Voy a Samir Como en Brasil ディスーシャスタイルディシャスタイルスペシャスタイル ¿Habéis entendido? ¡Ay, qué bueno! ¡Fantástico! o f a n t s t r í a s Países Style! El otro día oí un, uno que era murciánico style. Era <risa> de murfía, murciánico style. Hay muchas, muchas versiones del. El, el, el original se llama Gagan Style o algo así, ¿no? Sí, no sé. El, el can, coreano can, este. El pues、can. hay muchas versiones muy graciosas. Bueno, pues. Vamos con otra noticia, así brevemente, porque me gustaría recordar que esta semana falleció Rita Levi Montelzini, que mucha gente no la conocerá, claro, porque、eh, fue una mujer, yo he leído algo de ella, es una mujer muy interesante, Toñi. Hombre, sí, fíjate que le dieron en el año 1986 l el dieron e premio Nobel de Medicina junto con otro científico norteamericano. Falleció,、ah, falleció con 103 años, años, nada menos. Además, el presidente italiano la ha hecho senadora Vitalicia. No, Vitalicia, dice, era la más, la de más edad que había en. En, en la República Italiana. Además, fue una era neurocientífica y fue una defensora de los derechos de las mujeres. En 1994 creó una fundación que ha presidido hasta su muerte, dedicada a prestar ayuda para la educación a todos los niveles de mujeres jóvenes, especialmente en África. Es que decía, ella comentaba que. La forma de obtener la libertad de esas mujeres era por medio de la educación, claro, lo cual、claro. es importante para la, que lo aprendan la juventud esta que hay ...que hoy que dejan de estudiar y demás, que somos independientes y autónomas a través de la educación. Escribió un libro que se llama Las Pioneras, hablando de las mujeres que cambiaron la sociedad、eh, y la ciencia a través que Cambiaron a través de la, la sociedad y la ciencia a través de la historia, y también dice que nunca se jubiló. Dice Valle: dice el cuerpo se arruga, pero el cerebro no, decía ella. El cerebro no tiene una. Mira, te ve. Sí, y la verdad que, que poco antes de morir dio conferencias y todo, era una mujer muy. Muy joven para la edad que tenía, con muchos proyectos. Es importante tener proyectos, y no te mueres、sí. pronto. ¿O no? Bueno, pues ya terminamos con las convocatorias que tenemos por ahí. Carnaval, carnaval, carnaval, <risa> te quiero.、Oh, mira, me llamo bonito el carnaval. Loli, ¿qué tenemos bueno, de、no、carnaval? ¿También? ¿También? del carnaval? Del carnaval, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el día、eh, domingo ya empieza, el domingo 20. El 1 de febrero.、En、el 1 de febrero empieza. Bueno, yo tengo aquí que el domingo 27 de enero a la 1,、ah, sí, carnaval perdón. en los barrios, presentación de agrupaciones、sí. locales en la Peña Miguel Ángel Delgado. Que el viernes 1 de febrero a las 20:30, pregón del carnaval y elección de reina mayor en el Teatro Municipal.、Sí. Y que el sábado 2 de febrero, actuación de agrupaciones carnavalescas en el Teatro Municipal. Y el domingo día 3 a las 12, elección de los Reyes Infantiles en el Teatro Municipal. Y al domingo, a partir de las 2 de la tarde, carnaval en los barrios,、eh, en la plaza de los Remedios, puerta cerrada. O sea que empieza el carnaval en el de a Por los barrios, nosotros no viene. No, n va a puerta cerrada y a, a Fuensanta y a la calle a la Arroyo.、Santa. Eso. ¿Qué tenemos más? Bueno, pues tenemos una jornada muy interesante de la asociación La Raíz. El día 24 y el día 26, el jueves por la tarde, en, pues, la, Casa la, en la Casa de la Juventud. Y el, el sábado, durante a partir de las 10 de la mañana, pues、eh, hay unas jornadas que ya hace muchos años que la están presentando. Y se llama: este año la van a dedicar a la atención infantil temprana, primeros pasos para la inclusión. 私たちは非常に素晴らしいです。 Ponencias como, por ejemplo, la importancia de la atención temprana, conceptos y claves, mesas redondas de estructura, organización y procesos de calidad en la atención temprana. Loli. Es, sí, es verdad, pero es que, es que me gustaría anunciarlos, pero bueno,、mmm, dirigirse a la página web de La Raíz y podréis ver todas las personas que vienen en estas ponencias. Está también en la página del ayuntamiento. Exacto. También está puesto allí. En el Pelos Tiesos, desde el día 22, hay una exposición de, de fotografía de José Luis Márquez, que se titula、eh, Desde mi punto de vista, creo que se titula. Y el día 25, que es festivo, 25 de enero, se entregan los premios del patrimonio de los amigos de Écija a las 12. En el museo. En el museo. Y a las 9 y cuarto en el Casino Artesano hay una sesión de flamenco sí. Sí. que cuesta 5 euros. Sí, canta e l m a r c o y los conozco a todos. ¿Dónde v i v e r í o El día 27 de domingo a las 12 está la presentación del libro de Carmen Cabello. Y por la tarde en Somonte, el que se quiera acercar a Somonte, a la finca ocupada por los trabajadores y trabajadoras del s a d que está hecho un vergel, estuve el sábado pasado, está precioso. Sí, debe estar precioso. Y sí. se sí. pueden comprar productos de primera. Vamos, cogerlos allí, buenísimos. Pues en Somonte ahí、eh, se representa el romance del aguaúcho, a las cuatro y media allí por la tarde. A ver si sale bueno, se puede llegar sin problemas. En el Teatro Municipal. l e s n d r o No, en Somonte, en la carretera de la Campana. De Palma de Río a la Campana. El viernes, día 25, también a las 9 tenemos teatro en el Teatro Municipal. La compañía se llama La Obra Bajo el Sofá o Compartir Sofá. Bueno. Que lo vean él también así s e interesa la gente de qué va la obra. ¿Algo más? Con el libro, el domingo, ¿no? Cuando el, libro, el, domingo, el domingo a las doce, a las doce y, media. y media. Doce y media en el Palacio Benamejí. Pues ya sin más, nos despedimos.、Eh, muchas gracias por venir a todas. Mm, y le vamos a dedicar una canción a un carnavalero de los auténticos de toda la vida, de, que lleva mucho tiempo haciendo actividades por el carnaval, que se llama,、eh, no sé si lo conocerás, v a l e se no, llama Paco、no, Mije. No, no lo conozco. Bueno, pues nos quedamos con la, actuación, con el, la música. Perdona, perdona. La te... chirigota que se llama Las de... verdades del banquero. Sí, que la tengo. La presentación. Mira, déjame decir que el jueves a las 8 en la Galatea habrá la presentación de un libro, El secreto de la judería.、Ah, muy que bien. Que se me quedaba en el tintero. De novela histórica, ¿no? Sí.、Eh... Suena, a novela sí. histórica. Dice que es una obra que u n e hechos reales con leyendas y amores encontrados. De, de, quién ¿De quién es? De Manuel Gigato Rubio. ¿Mm? Es un escritor sevillano. Muy bien. Pues dicho queda. Muchas gracias y a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, de decirle que, como siempre, que nos pueden escuchar a través de internet, la página de Las Somos Todas. Y nos escuchamos en la próxima semana en nuestro programa. ¡Las somos todas! Que te sienta aquí enfrente Como e l euríboro、no、sea por usted Que aquí le ponemos todo el interés Todo el interés, todo el interés Que yo viaje r e r t e Que te q u a d a m i s m o Que aquí un cliente es más que un hermano Es un primo, es un primo, es un primo Y te voy a decir una cosa que nadie te enseña Te voy a leer La beta pequeña パビトパビトパビトトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトビトパビトパビトパビトビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパビトパパビトパビビトパビトパビトパビトパビトパビトビトパビ El 10 j o n nivel 35 para arriba y para abajo. Hay que ver cómo está el pan, ¿tú ves cómo está la cosa? ¿Sí? a h i Pomeo se va por a h Pomeo se va por a h